una rica experiencia que que la vivimos año tras año con la participación de muchísimos abuelos en este momento está c o l m a d o el Club Patria eh, esperábamos teníamos organizado este acto para alrededor de mil abuelos precisamente acompañados por sus familias y brindarles a través del Gobierno Provincial un momento de alegría de esparcimiento un reconocimiento a tantos años de trabajo de construcción de esta nuestra formosa que Eh, felizmente hoy puedan pueden compartirlo también ellos una formosa pujante una formosa nueva una formosa con tantas cosas que nos asombran y bueno eh, se merecen nuestros abuelos este tipo de acontecimiento y este tipo de homenaje sin duda es permanente y latente la atención del gobierno de la provincia encabezada por el instituto de pensiones sociales Lo que es la atención para nuestros abuelos, nuestros mayores, ¿no? No sí. se descalaba de ningún n momento. No son objetos descartables como por ahí se dice, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias al espíritu, digamos, de y a la conciencia política de nuestro gobernador, precisamente los adultos mayores están incorporados en todos los planes y proyectos del gobierno provincial. Esta tarea, si bien es cierto, está centralizada eh, un gran grupo de adultos mayores eh, de toda la provincia a través de esta institución creada por Gobierno provincial por ley, eh, pero lo, compartimos la tarea con todos los organismos del gobierno, absolutamente todos. Y lo hacemos extensivo también a la familia, eh, a las organizaciones libres del pueblo, para que eh, todos tomemos conciencia de que una vejez digna, una vejez feliz, una vejez activa, solo es posible con la participación de todos. Por último vemos la alegría de los jóvenes que van acompañando a estos abuelos, ¿no? Sin duda están muy felices y contentos atendiéndoles a ellos. Sí, ya. Les digo que es una linda experiencia. Está todo el personal del Instituto de Pensiones Sociales, nos acompaña también personal de la policía de la provincia de Formosa, como en todas las ocasiones, en todos los actos que realizamos, continua y permanentemente, y también alumnos de educación física que nos están acompañando. Lo necesitamos. a Son voluntarios. Son voluntarios. Eh, nosotros disfrutamos de esta compañía porque realmente necesitamos para que nos ayuden en esta tarea, pero también es importante que los Jóvenes. acompañen este trabajo, que puedan participar, que puedan experimentar esto que es tan agradable, porque por ahí se piensa que el abuelo, este, ya, ya como decías no recién, más, no ya no sirve más, ya es descartable, déjenlo en la casa y ver de qué manera ellos disfrutan, de qué manera participan, bailan, eh, hablan eh, con sus pares, la felicidad que manifiestan, este, es bueno que nuestros jóvenes aprendan y sepan valorar, porque lo importante de esto es que Después las familias a d v i e r t a n la presencia del adulto mayor en las casas, que no lo quieran que no quieran, digamos, creer que su compromiso está en ofrecerles una ropa, en ofrecerles un plato de comida, una bolsa de medicamentos. Sí, no, el afecto y el amor. Por sobre todas las cosas el afecto y el amor, el permitirles que ellos participen en reconocer que ellos tienen capacidades hasta el final, que es lo más importante.